pal ¿Cómo estás buen día bien vos bien bien muy bien muy bueno bien. Martín eh, a ver contanos eh, por qué votaste afirmativamente eh, este acuerdo con el fondo monetario internacional que bueno le dio media sanción a la cámara de diputados el viernes bueno eh, yo ya dije que por supuesto no es grato tener que aprobar la refinanciación del préstamo que nos dio un organismo de crédito en este caso el fondo uh -huh. el fondo monetario y tampoco es grato eh, que el país tenga que tomar nuevamente deuda por cerca de de 5000 millones de dólares porque hay requerimientos que están originados básicamente en el déficit primario que tenemos. Por eso una una actitud de responsabilidad de la mayoría del arco político que en definitiva buscó que el país no caiga en default porque todos sabemos los los perjuicios sociales, los, los gravísimos perjuicios sociales que hubiese traído entrar en cesación de pagos con el fondo. Uh -huh. Déjame decirte que, si bien se llegó a un punto de razonabilidad, porque caer en default hubiese, eh, digamos, sumergido al país en un panorama muy complicado, creo que es necesario bajar un cambio, bajar las tensiones en, en el desarrollo económico en la discusión de, de los temas porque esta historia de decirle este, al otro que, que es malo y la respuesta del otro es bueno pero vos sos peor que es una síntesis de lo que ocurrió en buena parte del debate entre el oficialismo y la oposición está claro que no nos lleva a ningún lado hay que entender que descargar las responsabilidades en los otros no le mejora la vida a, a los argentinos, por suerte hay muchos que sí lo entienden pero bueno, otros se cansaron de lanzarse eh, acusaciones cruzadas. Y es necesario que miremos para adelante y lograr los entendimientos en, en muchos temas, porque eh, si no vamos a, a estar complicados. Claro. Eh, ¿Había otra salida, Martín? ¿O era eh, ir al default y, eh, o acordar? Eh, ¿Había una salida alternativa o no? No, no había salida alternativas Sí se... Se discutió, esto por ahí es algo muy técnico, pero sí. se discutió mucho el proyecto que inicialmente envió el, el Ejecutivo. Sí. Eh, ¿Por qué digo que es muy técnico? Tiene que ver con, con una evaluación hasta, hasta constitucional que, que, que se hizo, y más particularmente sobre las atribuciones que tiene el Congreso en función de la ley 27.612, que es la de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que es una ley que se votó a comienzos del 2020, muchos la recordarán, casi por unanimidad, por una mayoría muy, muy amplia. Uh -huh. Bueno, eh, esa ley dice, básicamente, que el presupuesto nacional es el que tiene que prever un porcentaje máximo para la emisión de los títulos públicos que sean en moneda extranjera y que sean bajo legislación y jurisdicción extranjera y que toda emisión que eh, eh, supere, que sea mayor a, a ese monto, lo que necesita es una ley especial de del Congreso. Y con respecto al fondo, dice que todo programa de financiamiento vos precisás una ley del Congreso. Por eso el Ejecutivo ah, envía claro. un proyecto que preveía en un primer artículo la refinanciación de, de del préstamo eh, stand-by del 2018, en un segundo artículo pedía la aprobación de eh, un plan económico que lo que hacía era incluir una serie de compromisos de, de, de, de políticas y, y de condiciones. Mm. Había un reconocimiento de que el principal objetivo de la política, eh, llamemos macroeconómica, es la inflación, y que una enorme, una gran limitante del crecimiento es justamente la restricción de, de divisas. Claro. Por eso eh, se habló en todo el debate de que es fundamental potenciar el desarrollo de los actores que pueden este, aportar eh, divisas. Que no había que avanzar en ninguna reforma que implique quitar derechos, obviamente. Que hay que tener más reservas en el Banco Central, porque eso es algo muy importante para, de alguna manera, calmar las expectativas y, y, y el mal inflacionario, es decir, para que haya eh, lo que se llama estabilidad macroeconómica, que hay que reducir el déficit, obviamente, para depender eh, mucho menos de lo que es el endeudamiento y menos de la emisión monetaria, es decir, del financiamiento que le hace el central permanentemente al, al Tesoro, Eh, bueno, y otras tantas claro. este, cuestiones. Y, y Para cuestión, mí, sí. cuál, ¿cuál fue la el, el, el, el, la discusión o el tema de fondo? No tanto legal, sino eh, más bien práctico. En ese segundo artículo que se terminó li, eh, eliminando y eso fue lo que este, terminó decantando en este consenso generalizado. Ah. ¿Por qué te digo práctico? Porque eh, al establecerse estas condicionalidades en potencial, muchas tenían que ver con hechos que pueden darse como no. Por ejemplo, se hacía una referencia a un conjunto de leyes que tenía que sancionar el Congreso, entre otras una ley penal cambiaria. Entonces la pregunta era, ¿y qué pasa si todas esas condicionalidades no se cumplen? ¿Qué pasa si esas leyes no se aprueban? ¿Cae el acuerdo con el fondo y eso nos pone la situación de, de, de default? Por eso creo que con mucha razonabilidad este, se acotó la aprobación al tema del refinanciamiento y a esta nueva toma de deuda para eh, financiar el, el, el déficit primario y se logró el, ese consenso generalizado. Martín, y estos puntos que, o exigencias o esta receta eh, sí. que van a aplicar, eh, ¿va a significar para vos un ajuste eh, que el, lo tenga que pagar bueno los más pobres? ¿O no? bueno a ver muchas de las de, de, de las metas que están planteadas en, en lo que no aprobamos en, porque no se puso en tratamiento al final que es este famoso artículo segundo sí claramente tenían que ver con, con ajustes mm. digamos si vos hablás de este, que tenés que, eh, que adoptar un, un determinado este senderológica que que eh, es un objetivo necesario para eh, poder ayudar a apuntalar la recuperación económica, eh, las metas que vos planteás eh, ambiciosas en términos de eh, reducción del déficit, esto de hablar de este, la, la, la inflación, no ya como un fenómeno puramente monetario, sino como un, una cuestión que obviamente tiene múltiples causas y que este, bueno eh, vos tenés que, que hacer eh, tomar medidas en, en lo que refiere a, a, a la balanza de pagos tasas de interés este que este, eh, peguen un giro y que empiecen a, a redundar en, en, en rendimientos positivos y demás bueno obviamente muchas de esas esas medidas podían traer aparejados este una serie de, de ajustes. Pero lo que en todo momento se dejó absolutamente claro es que eh, nosotros no estábamos en, en, en eh, situación ni con ánimo de avalar ninguna reforma que implique la quita de derechos. Bien bien bien. Eh, Martín y el radicalismo bueno vos representás a, a ese sector ahí en, en la cámara de diputados eh, y bueno y acompañó al gobierno de Mauricio macri en su momento eh, ha hecho la autocrítica de que se tendría que haber eh, no, no se tendría que haber ido al fondo a pedir o en todo caso si se pedía un préstamo no que se fugara bueno a ver eh, ahí entramos en, en, en un terreno contrafáctico Ya está, ya se sí. fue al fondo. Por supuesto que nadie quiere que el país eh, se endeude, porque eso genera una serie de, de condicionamientos. Esta es una deuda grande, mm. ¿sí? la deuda que Argentina tiene con el fondo monetario internacional pero tampoco hay que perder de vista que es el 11% de toda la deuda externa que tiene el país. ¿Y esto de qué nos está hablando? De que el contexto general... Sigue siendo muy complicado. ¿sí? Ahora eh, mejoramos la discusión, sí porque no le hemos pagado, sí. con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, en la medida de que nosotros no retomemos un, un sendero, un rumbo de crecimiento y que ese sendero se pueda sostener en el tiempo, bueno, es obvio que el país... Tiene muchísimos problemas estructurales que los viene arrastrando desde hace muchos años que si no los empezamos a corregir se van a seguir agravando y eso es lo que hace es impactar negativamente en la calidad de vida de la gente pero déjame volver sobre sobre un dato que para mí es es, eh, es muy importante y es para destacar de lo que sucedió esta última semana Decir. es lo, lo decisivo del diálogo entre o de que exista un diálogo eh, maduro y sensato entre el oficialismo y, y la oposición. Mm. Porque aún con nuestras diferencias de miradas, recién hablábamos de alguna, sí. que se pudo hacer? Poner las necesidades del conjunto sobre eh, cualquier análisis o cualquier especulación sectorial. Si nosotros no tenemos este tipo de actitudes eh, responsables, bueno va a ser imposible que podamos ayudar al país a salir adelante. Bien, Martín, eh, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir de este u otro tema, que quieras. Eh, si no, muchísimas gracias, eh, como siempre, por estos minutos. No, de... gracias a ustedes y, y muy buen día.